Vos igual, locutoras que admiro de nuestra provincia, que, que amo, Nilda como Lidia, Lidia Gómez Brun, además de haber sido mi profe, una amiga, eh, con gran trayectoria, y Nilda Delgado, por favor, viene con un nietecito, eh, pero ella está igual, divina, y con una sencillez de los grandes, que eso es lo que admiro. Amo esta profesión porque me ha dejado la posibilidad de aprender de personas como ellas, con una voz impecable. Única y con una gran trayectoria en la provincia. Así es que un beso grande, un abrazo de luz, querida Nilda Delgado. Sí, es verdad, eh, le tomaba la mano fría porque afuera está bien fresca la mañana y, y, le, y le decía un inmenso placer que pueda escuchar. Te escucho ahora, me dice. Hacía mucho que no escuchaba. Listo. De verdad, eh, inmensamente agradecida de que esté aquí en POP escuchando la radio. POP 101.5 San Juan. Bueno, y tenemos nota, decía. Así es que presentamos lo que viene con Casa de Luz. Casa de Luz, la expresión de la nueva energía. Yoga. Registros Akashicos Masajes Sesiones de sanación Talleres Meditaciones Casa de Luz Acompaña tu crecimiento interior Afianzando la nueva conciencia Abraham Tapia 94 Oeste, esquina Entre Ríos, teléfono 264-404-3894. Más información en Facebook, Casa de Luz San Juan. Ahí estamos en contacto ahora en este momento con esta hermosa persona que se viene a la provincia de San Juan a Casa de Luz a brindar el sábado 22 y el domingo 23 de julio un taller Es Carla Silvana Calcaterra Bienvenida a Ceres de Luz ¿Cómo estás? Hola Ay, sí. Bueno, ahí la vamos a, vamos a restablecer el contacto en este momento. Ella vendrá a hacer un taller vivencial. No sé qué miraba el nombre porque me lo pasaron como Laura. Y en realidad, este eh, es Carla. Bueno, eh, Casa de Luz que viene con un movimiento. Estos. Días por estos tiempos. Eh, vino este año a presentar toda esta tarea y yo me quedo con lo que Eli mencionaba eh, a principio de año cuando nos conocimos: es momento de salir a luz y presentar y mostrar. Ella trabaja hace años también. En realidad cada uno de los terapeutas que, que forman parte de Seres de Luz y que, que nos unimos a trabajar juntos, todos tienen una actividad de, de años en esto, con un aprendizaje, cada uno en lo suyo. Sinceramente es así. Y a todos, a nosotros nos pasa desde aquí, desde nuestro espacio, eh, darnos cuenta mirando hacia un año atrás cuánto hemos crecido, cuántos porrazos nos dimos, cuántas eh, lindas vivencias y cuántas de las especiales. Ustedes saben muy bien, eh, quienes escuchan el programa, a mí no me gusta decir la palabra ni problemas, ni malos momentos, son todos aprendizajes de los cuales sinceramente tenemos que sacar Algo positivo, siempre, siempre, siempre hay algo positivo para sacar de cada vivencia. Siempre conectados al presente, por supuesto, a este aquí ahora que hoy estamos vivenciando y que resulta a veces difícil estar en ese presente cuando la mente empieza a jugarte alguna trampita y te lleva o al pasado o al futuro o te pone alguna preocupación o, o hace que, que de repente no estés del todo bien ¿sí? aprendizajes tenemos todos y vamos transitando este momento de evolución justamente justamente para transformarnos para bien, para mejor para Irradiar luz, porque somos seres de luz. Ustedes lo pensaron, lo sintieron, lo vivencian así. A esta altura, en el 2017, ¿lo pueden sentir así? ¿Se dan cuenta que es así? Porque ya pasó mucho tiempo. Ayer leí un artículo que tiene que ver con lo que... ...se mostraba para el 2012 y, y, y se decía para el 2012... ...lejos de lo que se presentaba eh, como fantástico y temeroso. Pasaron muchas cosas hasta este año, ¿verdad? Y particularmente tengo mi propia visión, una mejor que la otra. ¿Sí? Como que no hay... Eh, cosas negativas, porque todo lo que parece que si nosotros le queremos poner el rótulo de negativo vino para mejor entonces, eh, ¿para qué nos vamos a quejar? hoy no sé si nos dé el tiempo de, de poner un audio que, que nos envió un oyente tengo toda la intención de hacerlo vamos a ver si nos da el tiempo de hecho estaba programado pero bueno, surgieron cosas que, que llevan a que realmente tengamos que bueno esperar y ver si, si se puede dar o no pero esta persona menciona de que somos todos eh, opinólogos, quejólogos, no opinamos de todo, del tiempo, somos como climatólogos, nos quejamos de todo, sí, del tiempo del tránsito, de. Del político de turno Siempre nos estamos quejando Opinando Y yo diría hasta enganchando Y catalogando ¿Y cuándo miramos Hacia adentro y vemos? Porque fíjate que cuando hacemos eso A ver, es una realidad actual Pero cuando hacemos eso Estamos evadiendo nuestra propia Responsabilidad Que es la de hacernos cargo Entonces ahí aparecen, por eso hacía este paréntesis, eh, como para destacar la labor que tenemos todos. Los terapeutas, cada uno de los terapeutas, como que vienen a eh, mostrar un camino que van haciendo ellos, ¿sí? Ellos van haciendo ese camino de eh, anticipadamente y como que van dando nuestra mano a todos nosotros y por eso es importante que, que, que vos desde tu espacio, en tu casa donde te encuentres eh, escuches cada una de las notas las personas que vienen aquí como para poder decir bueno esta es la terapia que siento hacer hoy y es lo que quiero hacer listo consultás, llamás hay mucho amor detrás de cada uno de ellos hay mucha preparación y hay mucho de autenticidad por sobre todas las cosas en sus palabras desde eh, la vivencia de una tristeza que la tienen como todos eh, desde la vivencia de de nada de decir estoy sintiendo esto listo Y lo transmutamos si es necesario o lo aplaudimos y lo vivenciamos. Así es. Bueno, estaba comentando todo esto porque estaba en compás de espera. Habíamos presentado con Casa de Luz esta nota, pero este, eh, temas telefónicos hacen que ahora tengamos que hacer, bendito sea, la nota vía WhatsApp, ¿verdad? ¿Está Carla por ahí? Bienvenida seres Ceres de Luz. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, muchas gracias, bendiciones para todos, buenos días Buenos días, agradecidísima de que finalmente podamos hacer el contacto Sí que se vio interrumpido, pero viste que el universo conspira Porque vas a estar eh, en julio, ahora en unos días más, el 22 de julio Contame acerca de este maravilloso taller que vas a brindar en Casa de Luz Bien, este taller eh, está eh, orientado digamos, a mujeres y hombres, es un taller eh, integral en donde vamos a tocar una temática, nosotros venimos trabajando ya desde hace muchísimos años eh, en temáticas que tienen que ver con energía femenina y la integración de la energía femenina y masculina en el ser, en el ser humano ¿no? entonces hemos, hemos hecho un caminito que seguimos, primero con las mujeres, después con los hombres ...y hemos trabajado mucho en todo lo que es la parte femenina de los úteros... Uh -huh. ...pero en este caso... ...ese caminito se los cuento porque a, a raíz de eso... Eh, ...estamos viendo que es también muy muy importante... ...el trabajo eh, de nuestras mamas... ¿sí? ...que ese es el taller que vamos a desarrollar eh, en San Juan... ...que se llama Pechos de Luz, Amor a mi Esencia y vamos a hacer un caminito de estos dos días en los que vamos a primero conectar con nuestro registro de nuestro cuerpo eh, y vamos a trabajar con frecuencias de luz frecuencias pleyadianas. Eh, que, son, que han sido canalizadas eh, por una gran amiga María José Bayar uh -huh. y que estamos utilizando nosotros somos, eh, bueno, somos maestros de, de distintas técnicas de estas frecuencias y yo lo que hice es armar este taller uniendo un poquito todo el trabajo corporal eh, que yo realizo, que es decir, desde el trabajo movimiento consciente para que las personas puedan a través del movimiento llegar a esa parte energética y luego también vamos a trabajar al día, al día domingo conociendo un poquito de qué se trata, cómo estas frecuencias trabajan en nosotros y fundamentalmente cómo nos ayudan, nos van a ayudar a hacer este trabajo eh, con nuestras mamas las mamas como sabemos están ubicadas en, en el centro, bordean a nuestro corazón las tenemos los hombres y las mujeres sí. y, y, y allí tenemos registros también, tenemos mm. registros que quedan tratados ¿no? de esta vida, de otras vidas y fundamentalmente está en relación íntima primero y principal con lo que es el útero en ese canal eh, pero digamos que nos vinculan a ...la relación conmigo mismo... ...la relación con los demás... ...y están rodeando el corazón... ¿sí? ...por lo cual... Eh, ...y son el alimento... ...son el alimento divino... ¿sí? Que, le, ...que le damos a, a... ...lo primero que tenemos como alimento... ...es esta relación con mamá... ...a través de las mamás... ...hombres y mujeres... ...entonces lo que vamos a... ...meternos en este mundo... ...en estos dos días... ...a través de estas distintas, eh, distintas herramientas de ayuda... ...para que cada persona pueda ir a identificar... ...y vamos a aprender a armarnos un entramado... ...energético para trabajar las relaciones... ...esto que nos está mostrando estas partes del cuerpo... Eh, ...son las relaciones conmigo y con el otro... ...que vienen originalmente desde allí... ...cuál es el vínculo que yo tuve... Durante, ...desde mi nacimiento con mamá en esa relación a través de ese alimento divino gestor que me dio la vida en esta vida uh -huh. y a través de o sea, poder eh, ver cuáles son las, las, los puntos que tenemos que quizás trabajar cada, cada persona en las relaciones. Ese entramado que es esta figura, es esta, esta figura que tiene un sonido, tiene luz y tiene forma y que nos va a ayudar eh, a poder ...trabajarlo de una manera adecuada... ...una manera... ...un autotrabajo... ...o sea, cada uno después en su casa se va a llevar... ...va, va a aprender a realizar esto... ...con todas las relaciones... ...porque fundamentalmente este, este alimento... ...es la base de mis relaciones después... ...¿sí? ...cómo sí. yo, yo llevo... ...cómo yo me alimento... ...cómo yo me relaciono... ...me vinculo con mamá... ...que es el primer, la primera relación... ...el amor puro, ¿no? Claro. ...si ese alimento no está... Algo, algo puede cambiar ¿Mm? Como ir a investigar un poquito eso Pero lo, lo, que, lo más interesante del taller Es el acompañar a cada persona Más allá de todas estas herramientas Es acompañar a las personas a que puedan Solitas llegar, solitos llegar A ver en qué, en qué situación en este momento están dónde se siente más, eh, en qué relación quizás quisiéramos arreglar, eh, darle una vuelta de rosca, dónde me puedo, dónde me estoy viendo yo que esto me está afectando, sí. Uh -huh. Entonces es un, un viaje que vamos a tener estos dos días eh, para ir a buscarlo. Qué bueno, qué maravilloso, porque vos estás y has hecho tan bonita esta explicación en la que muestras, y es real, eh, el primer contacto que tenemos es con mamá, y, y por ahí eh, influye sin duda si mamá no estaba bien de salud y, y no daba con alegría el pecho, o, o, o por Esa. X motivo no pudo dar de mamar eh, y se sintió mal es también, no sé, todo eso sí. se transmite. Fundamentalmente te cuento y les cuento rápidamente por qué estoy haciendo esto. Porque yo lo viví. Ah, contame, <risa> eh, contame. Sí, eh, en mi caso... ¿Se escucha? Sí, sí, por favor. Sí. Eh, en mi caso, eh, cuando yo nací, eh, mi padre tiene un accidente, entonces yo tenía tres meses, por lo cual ese amamantamiento de mamá eh, ...se desvirtuó... ...pasó a hacer la atención a un accidente muy grave... ...porque estaba a punto de morir mi padre... ...por lo cual... ...ese amamantamiento fue como pudo mamá... <ríe> ...en esa situación... ¿no? ...entonces... Eh, ...en el correr del tiempo... Pero ahí hay, un, hay una relación que tanto a mamá como a mí afectó y a papá. Entonces, en este caso yo tuve que verlo. Llegué a verlo, lo, lo, lo, pude, lo pude dar vuelta, pude, pude tomar todo eso y pude hacer un cambio. Eh, y, y está muy, muy, muy relacionado. El alimento fundamental que es la primer toma que yo tengo con la primera persona. De, despierto, nazco y lo primero que va a hacer el bebé es buscar su pecho, es buscar verdad. su alimento, seguro sí, sí sí es lo primero, eso exacto, es. exacto, bueno. entonces buscar un equilibrio eso uh -huh. me va, a, eso me da, me va a dar a mí la conexión con qué, con el amor, ¿Sí? el amor fundamental, primero conmigo mismo, con el amor de las relaciones, mis relaciones se basan en eso. Uh -huh. ¿Mm? Claro, porque Entonces, vos lo pudiste transmutar con el tiempo, si fuiste, eh, con claro. o sea, obviamente en ese momento no eras consciente, con el tiempo eh, hiciste consciente aquella primera vivencia, esos primeros meses, y lo, lo pudiste transmutar, y qué maravilla. Exacto, y además porque lo comento porque yo vengo caminando hace tiempo, ¿no? Entonces me di cuenta que primero trabajé con el útero y y, y, sí, y seguimos trabajando con el útero, pero me daba cuenta que había algo más en mi caso, entonces seguí trabajando y es ese vínculo, ese vínculo también tiene, está entre lo que es el útero, el lugar de nacer, pero tiene que estar trabajado también desde el corazón, o esa tiene que estar esa línea de elevación uh -huh. tiene que estar directa. Seguro. Si seguro. no esto, como, trabajamos Una parte y la otra parte no. Entonces, ahora que ya trabajamos, que ya se abrió, que hay mucho trabajo de útero ahora tenemos que combinarlo también con los registros emocionales e interdimensionales que también registre, eh, están en nuestras mamas. Las mamas tanto en hombre como en mujeres, porque no sé si sabías que bueno, el cáncer de mama lo conocen, es conocido. Sí, también sí. hay cáncer de mama en los hombres, aunque no parezca, ah, es un sí. porcentaje por supuesto mucho menor. Mucho menor, es verdad. Ver, exacto, pero tiene que ver con esto fundamentalmente. Hemos tenido hombres que han venido a los talleres. En realidad, eh, más allá del órgano, que es una conciencia viva, nuestros órganos son conciencia viva dentro de <ríe> nuestro, por lo cual también nos van a estar informando por eso todo el trabajo del cuerpo del auto, el autoconocimiento de la percepción de ir adentro nuestro, que vamos a hacer el primer día ¿para que para hacer como un autoanálisis de dónde estamos uh -huh. una autoposición cómo nos sentimos con respecto a este tema, ahí los voy a ir ayudando, los voy a ir guiando a todos para que podamos ser conscientes primero de nuestra parte interna, en el tiempo que podamos y lo importante también va a ser el grupo Porque aunque parezca eh, eh, el trabajo en grupo hoy por hoy Siento que es importantísimo sí, Primero no. la percepción conmigo y la percepción con el otro, ¿no? ¿no? Y el segundo día que ya vamos a ir a tomar Ver toda la parte teórica Ver detalladamente todo esto que te estoy comentando Para que podamos ver cómo es, cómo se origina Después cada parte del pecho está dividido en partes Cada parte me, está, me va a dar algo, ¿no? y después esta, te, esta, esta figura de luz, esta, esta, esta clave, es una clave diosa que pertenece a, a todas estas tecnologías que utilizamos eh, son claves pleyadianas. y esta clave diosa nos acompaña fundamentalmente en la diosa Pecho de Luz es una figura que nos va a acompañar en este proceso, es decir, aparte de todo el trabajo que vamos a hacer Es una figura que está dentro de una geometría sagrada Para que ustedes eh, uh -huh. puedan ver Esa geometría tiene sonido, tiene luz y tiene forma uh -huh. Entonces si vamos a conectar a través de la meditación A través de una conexión directa Por eso toda esta preparación, esta información Para que cada uno después lo pueda hacer en su casa Qué Eso es lo, lo repito <risa> Qué bueno, la verdad que sí eh. Se van a ir con una herramienta para después poder continuarla Exacto, exacto, porque lo pueden, uno en las relaciones es, con, es todo el tiempo, sí, sí, es sí. con todas las personas, y, va, y, va, y va, va transmutando, caminando, lo va utilizando, y eso es lo importante, que puedan tener la herramienta para que después puedan seguir solos. Tal cual. Tal cual. Bueno, la verdad es que encantada y maravillada, agradecida de que vengas con este taller aquí a la provincia de San Juan, sábado 22 y domingo 23 de julio en Casa de Luz. Es Carla Silvana Calcaterra. Quien desee eh, anotarse o van directamente si están cerca en Abraham, Tapia 94 Oeste, es esquina Entre Ríos, o al 264-580-3125. Querida Carla, un mmm, agradecimiento inmenso. O por que vengas, Qué agradecer. Sí. sí, muchísimo a ti, a, a él y a las chicas bellas de Casas de Luz eh, que están ahí fomentando esto, que están eh, ayudando en todo esto, porque realmente eh, es un trabajo eh, entre todos. Así que gracias y bendiciones. De verdad que sí, Las, y los agradecidos somos nosotros por, por que vengas y porque, bueno, vengas con una propuesta diferente a la provincia de San Juan y muy sanadora, muy sanadora. Gracias. Te esperamos. Gracias a ti. Bien, ahí estábamos con Carla Silvana Calcaterra. Próximamente en Casa de Luz ya tienen toda la info también aquí en nuestra página en POP 1015 San Juan, en el grupo Seres de Luz, para que puedan leer y complementar.